Hace muchos años, un hombre se fue a la Luna. Mi misión era no dejarlo solo. Tuve la suerte de ser la primera persona de la Tierra en escuchar la famosa frase: Hola, bienvenidos al espacio. Se me han salido los ojos de las órbitas. Un gran salto para la humanidad. Y en acompañarlo en el momento más importante. Tú y yo. Um. <laughs>